Y, y sé parte de DJ Tour. A continuación, DJ Tour. Luna de todas las noches. Ilumíname esta noche. me si ella es la reina y la dueña de todo mi amor luna lunita lunera luna llena luna perla d i me si ella es la reina y la dueña de todo mi amor y dime si ella es de mi voz la piel y dime si ella es mi razón de ser luna de tantos amores luna viva luna hermosa みんなのために、みんなのために、みんなのために、みんなのために、みんなのために、みんなのために、みんなのめに、みんなのために、みんなのために、みんなのために、みんなのために、みんなのために、みんなのために、み Seguimos con más en DJ Tour. Seguimos con más en DJ Tour. La aplicación del sonido y las, y las nuevas, nuevas tecnologías, tecnologías desarrollan ritmos, ritmos. y en DJ Tour los escuchas. Continuamos. Continuamos. やろう